Gracias Pablo Buenos días a todos los presentes eh, En principio quiero decir que Me va a resultar muy difícil Disimular la alegría enorme y la felicidad Que tengo Pero que compartida con todos los que están aquí presentes Porque estamos hablando De una obra eh, Que es un símbolo ¿no? de Lo público Esto que Como argentinos Tenemos tantas decepciones de que lo público no construye, que lo público nos complica la vida, ¿no? Hoy, vamos a entrar a hablar de un tema que claramente nos afecta a todos. Eh, hoy estamos exactamente en lo contrario, estamos en la construcción, estamos en lo público que progresa, en lo público que va a tener una calidad y una imagen como se merecen los ciudadanos y los vecinos. Así que, este edificio para Cipolletti, una ciudad que, que no ha parado de crecer, digo, cuando era jovencito tenía 20.000 habitantes Cipolletti y en un pedazo de vida de una sola persona tiene 100.000 y la proyección que tiene es inimaginable y claramente eh, necesitaba esta hermosa ciudad tener un edificio municipal acorde a la calidad de vida de su gente, a la funcionalidad meditativa y por supuesto que haya un Estado realmente que trabaje con calidad y con toda la prestación que los ciudadanos necesitan eh, quiero al principio agradecer al Colegio de Arquitectos a Beatriz como Presidente representante de un grupo de profesionales que en estas nobles instituciones que por supuesto procuran el crecimiento de una actividad como es la arquitectura y o sea, todo este tipo de agremiaciones procuran del crecimiento y la calidad de fortalecimiento de una institución, pero interactúan socialmente de una manera muy fuerte, como en este caso, donde están ayudando a su ciudad, a una de las ciudades de la provincia de Sierra Negro, en eh, una actividad tan central e importante como es el proyecto de un edificio municipal de las características de lo que estamos viendo así que, ya Beatriz y en tu nombre a todo el Colegio de Arquitectos de la provincia, mi profundo agradecimiento como cipoleño, como representante de los cipoleños, como intendente porque son gestos de solidaridad gestos de unión, gestos que construyen, y realmente se hace desde el corazón, desde el sentido del bien y del bien común, eso es lo valioso de esta eh esta unión entre municipio y colegios de arquitectos que empieza a bajar este tipo de frutos que son altamente beneficiosos para todas las personas que en definitiva es nuestro objetivo final es el beneficio y la calidad de vida de las personas que entre las cuales estamos nosotros también como vecinos así que bueno, y por otro lado eh, este concurso a nivel nacional como aclaraba Beatriz que abre las puertas a que Toda una nación, toda una república Participe del anteproyecto Para el municipio El edificio municipal de Cipolletti Es un orgullo que esto sea así Es este, buscar la máxima calidad no, no cabe duda que con esto se busca Optimizar la mayor calidad El mejor edificio en todos los aspectos Y eso significa un concurso A nivel nacional Que es como lo propuso el Colegio de Arquitectos Y nosotros en el municipio entendimos Que era la, el camino correcto Y, bueno, y después de todo esto 21 concursantes, ¿no? Un, un nutrido grupo de, de, de distintos estudios que se interesaron por esto gana una simpoleña. Bueno, qué mejor alegría y esto esto realmente, cuando me dieron la noticia eso no lo podía creer digo, bueno, digo, yo como católico sé que nada es casual que Dios este obra cuando hay buenas intenciones y premia y en este caso nos premió las cipoleñas con un estudio que ganó que es de Cipolletti así que, muy pero muy feliz por eso también, y por eso digo que es una mañana y es un momento histórico para la ciudad de enorme alegría por todo lo que Bueno, pude expresarles humildemente y con este cierre que sea este Cipolleños quienes hayan hecho la mejor propuesta de 21 de todo el país. No es menor, los recontra felicito a Sebastián, Analía, Cecilia, Odian, Joana, Eugenia, Fátima, Suyay, Fernando, Sergio, Facundo estudiantes, estudiantes que participaron tan también... Maravilloso, eh, Sebastián, Analia, Cecilia Joana, son los arquitectos. Eugenia, Fátima, Suyay, Fernando, Sergio y Facundo son los estudiantes que están aquí. Y realmente los felicito chicos, realmente ya ustedes sin tener el título ya han hecho y han colaborado con un trabajo increíble a nivel nacional se destacó. Los felicito, tienen un futuro realmente hermoso y ustedes, por supuesto, como profesionales que han tomado esta decisión de incorporar para que se vayan formando estos nuevos profesionales, los felicito, un lujo.